48 de este lunes vamos a contactarnos con nuestro cronista exteriores sobre un tema que venimos conversando ya desde la semana pasada. Está en el Consejo Deliberante donde hoy se trata la cuestión Carrefour. ¿No es así, Maurito? Sí, exactamente, Juan Pablo, gracias. Sí, se está tratando en este momento en una comisión este, donde están todos los bloques de, del Consejo Deliberante, tanto del oficialismo como de la oposición, Y lo que se conoce hasta, hasta este rato es que había varias instituciones eh, y organizaciones invitadas a participar de esta discusión que se está dando en este momento en comisiones aquí en el Consejo Deliberante, pero muchas de ellas decidieron no venir y mandar notas a diferentes este, bloques de, del Consejo Deliberante. ¿Por qué hicieron esto? Porque, por ejemplo, el gremio del Centro de Empleados de Comercio mandó una nota diciendo que... ...ellos no, eh, no, les, eh, no les compete discutir temas de eh, una excepción al código urbanístico... ...ellos están velando por las condiciones de trabajo de los empleados... ...que vayan a trabajar a ese lugar, al Maxi Carrefour... ...que está previsto que trabajen cerca de 100 personas... ...o por lo menos esa es la idea... ...y el otro, la, otra, la otra organización, el otro gremio que también mandó una nota... ...es la UOCRA, que es el gremio de los trabajadores de la construcción... También aduciendo que ellos no tenían por qué discutir eh, alguna reforma al Código Urbanístico, que ellos estaban para velar por los este, derechos de los trabajadores eh, de la construcción que vayan a trabajar en esa obra que se va a emplazar en algún momento en la ciudad de Santa Rosa. Y la otra organización, en este caso gremial y social, que estaba invitada es la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, que no ha venido todavía ningún representante ni tampoco han mandado una nota explicando... el porqué de esa ausencia, y también teniendo una posición respecto a eso. Eh, la CCC estaba invitada eh, para hablar también sobre la bolsa de trabajo, esto que hemos venido dialogando y explicando en nuestra radio hace unos días, y tiene que ver con este, el perfil de las personas que se pueden anotar en ese lugar, y este, querían escuchar la voz de representantes eh, De, de, esa, de ese gremio y también de esa organización social y política. Así que esas tres organizaciones, dos mandaron una nota, una por ahora no ha llegado, y sí en este momento está este, dando sus explicaciones y también defendiendo el proyecto del, del, del Ejecutivo Municipal, Eh, ...Javier Hernández, que es el director de planeamiento de la, de la Municipalidad de Santo Rosa... ...también contestando algunas preguntas eh, que tienen los concejales... ...hasta ahora han preguntado únicamente los concejales de la oposición... ...tanto del PRO como de, de Comunidad Organizada y también de la UCR... ...y mucho tiene que ver con qué va a pasar con el agua, por ejemplo, del lugar... ...qué va a pasar, preguntó este, Marcelo Guerrero, con eh, los metros de construcción que va a tener el lugar... y también recién hace un ratito Diego Camargo del Radicalismo le preguntaba por unos lotes lindantes que hay en el lugar, a ver cómo se iban a manejar y sobre todo qué iba a hacer el municipio respecto a esa cuestión puntual. Dijo Javier Hernández acá en, en esta comisión que no le parecía exagerado 3.500 metros de, de construcción en un lugar eh, cercano al centro, no alejado de la ciudad de Santa Rosa, también dando respuestas a esto de lo que se conoció en los planos porque en este momento se lo están mostrando como hoy reclamó este, Marcelo Guerrero en nuestra radio que no habían visto los planos uh -huh. ahora se lo están mostrando y consideraron desde la municipalidad o por lo menos desde el ejecutivo que 3.500 metros para un este, para un Maxi Carrefour no es tanto, no hay que Este, no hay que exagerar, eh, recién dijo Hernández a los concejales porque otras superficies o otras grandes superficies están teniendo eh, cerca de 11.000 o 12.000 y hasta 15.000 metros eh, cuadrados de construcción esto va a tener solamente 3.500 por supuesto que esa es la parte de construcción después tiene eh, muchos más metros para eh, la parte del estacionamiento y también algunas oficinas así que la discusión por ahora está centrada en eso están los concejales y concejales preguntando, en este caso a un funcionario municipal, y es el, hasta ahora el que vino. ¿Qué va a pasar dentro de un rato? Y ahí quizás se empiece a picar un poco, porque hace un ratito ingresaron acá este, dueños de locales y de supermercados y de despensas en, de cercanía del Maxi Carrefour. Hay representantes del Gavián, hay representantes eh, de, de otros supermercados, creo que hay uno de, de un supermercado... Eh, de esta Refrigerado Santiago acá nos están diciendo un, un colega de, de otro medio, de Refrigerado Santiago que está ahí cercano, y a la vuelta el Maxi Carrefour, y también de algunos comercios locales un poco más pequeños. Ese grupo de personas, son alrededor de unas 11 personas que ingresaron hace un ratito, y en algún momento van a tener la posibilidad de poder hablar y también de escucharlos, los concejales, y de preguntarles algunas cuestiones que tienen que ver con si le va a afectar o no le va a afectar la instalación del Maxi Carrefour en Santa Rosa. Por eso. Por ahora ha pasado esto que les comento y les, les estoy comentando, pero seguramente en un ratito se va a empezar este, a poner un poco más álgida la, la, la discusión porque ahora van a tener que escuchar a los este, empresarios o a los comerciantes que sí dicen que se van a ver afectados en el caso de instalarse Carrefour en la, en la ciudad de Santa Rosa. Eh, ahí preguntamos eh, cuál era el contexto de las... de las notas que mandaron tanto la OCLA como el como el centro de empleados de comercio y nos dijeron que no tenía más que ver con eso unas pequeñas eh, carillas comentando esto que les venimos adelantando, pero por ahora esos representantes tanto, representantes tanto de la UOCRA como del Centro Empleado de Comercio no van a venir, tampoco ha venido la CCC y en un rato van a empezar a escuchar a los comerciantes eh, de cercanía de lo que va a ser el Maxi Carrefour en Santa Rosa eh, en un rato seguramente cuando la, la comisión haga un cuarto intermedio quizá podemos tener información respecto a Cuándo va a ser este, el llamado a esta sesión especial para tratar este tema que ha traído algún, algunos inconvenientes y también este, algunas opiniones eh, este, bastante diferentes entre algunos sectores. En un ratito, si quieren, eh, les cuento lo, lo que va a pasar con los comerciantes, que van a tener la posibilidad de sentarse con los concejales, preguntarles y también plantear su posición. Bien, Maurito, dale, más vale, eh, nos contactamos cuando dispongas. Eh, ahí estaba pensando qué de apuro tuvieron que invitar a tantas personas e instituciones, ¿no? porque esto hace es cinco ello, días no, no estaba en el radar. no, aparte para eh, o sea, para que la gente entienda que este organizar este que venga en representantes claro. de distintas organizaciones y también este de gremios y hasta de comerciantes, no es tan fácil. Habitualmente se los invita de una semana para otra, algunos hasta con 15 días de anticipación, dice, les dicen van a tener la participación en una comisión dentro de 15 días, no, acá de un momento para otro y creo que muchos de los comerciantes por las caras que vimos que entraban, entraban con caras de pocos amigos, así que Por eso les decía que por ahora la discusión está bastante tranquila, pero se puede llegar a picantear un poco respecto a lo que plantean los comerciantes que vinieron con la idea de ponerse de culo con la, esta situación. Así que esperemos qué pasa dentro de un rato. Dale, Maurito, nos reencontramos un rato. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, desde el Consejo Deliberante que está analizando la cuestión Carrefour.